Sí, estamos con la propuesta ahora de hacer cuadraditos tejidos eh, de 20 por 20. No importa el punto, nada. Eh, solamente necesitamos que la gente colabore con los cuadraditos y después voluntario y gente también que se quiera sumar los va a unir para hacer frazada, para um, acercarle a las familias de los barrios más vulnerables de la comarca Vierna Patagones. Bien, buenísimo. La gente entonces tiene que llevar sus cuadraditos a dónde? A dónde se puede acercar? Tenemos acá la esquina de FarmaSur, San Martín y Moreno, la farmacia de La Bancaria, en Boulevard Contín y Moreno, y en Carmen de Patagones, en España, 32, Ana Indumendaria. Esos son los tres lugares, punto fijo, o bueno, podemos también coordinar por Instagram, está mi número de celular también, que trabajo en un local conocido acá en Viedma, en Estación Vaquera, así que pueden pasar rapidito y dejármelo, no hay problemas también. Eh, así que bueno, esperamos que la gente se sume a esta a esta nueva propuesta de la Fundación y, nada, agradecer a la gente que nos acompaña siempre y a los voluntarios y voluntarias que seguimos trabajando con los diferentes proyectos y, bueno, a ayudar a la gente que se viene el frío, sí. sí. Ya lo hicimos en el 2020 y fue una buena propuesta y hicimos varias frazadas. También la gente se suma a donar frazadas si tiene. Así que, bueno, invitados todos y todas. Bien, tengo una consulta ya que estamos acá eh, La propuesta nace Desde la fundación, pero llega Desde un pedido también de la gente, de la necesidad O ustedes dijeron, bueno, la necesidad Que hay, lo vamos a hacer Y bueno, al estar en el barrio, estar en los merenderos Sí, obviamente que sabemos que Abrigo necesita y ellos piden frazadas sí, Frazadas, campera de abrigo, zapatillas eh, Entonces surgió En pandemia, como no podíamos hacer muchas cosas eh, Los proyectos estuvieron parados Sí, seguimos trabajando con los chicos A, a través del celular Así que nada, fue una buena propuesta el 2020, la gente respondió bien y bueno, dos o tres se movieron, ya sabemos lo que pasó en ese tiempo eh, y fue buena propuesta, fue aceptada, la gente se, se copó en hacer cuadraditos y nada, fue, estuvo divertido y los que no sabemos tejer, <risa> unimos, pero sí, fue linda, es la necesidad la que nos lleva a hacer esto. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias entonces y cualquier persona también que esté interesada no solo en esta actividad, sino en participar de otros se puede comunicar con la Fundación Si, ¿no? Sí, tenemos el Instagram como Fundación Si-Biedma, Facebook, todo juntito, Fundación Viedma, Fundación si Viedma perdón, y bueno, después está el número de WhatsApp también ahí en, la, en las redes, Facebook, Instagram, nos encuentran en la feria también todos los sábados de 9 a 13, así que también estamos ahí, pueden llevar calzado, frazadas si tienen también camperas de abrigo, o alimentan los no y lo mismo los puntos de recolección que nombré recién. Y sumarse como voluntario, obviamente, que tenemos muchos proyectos y hay que activar algunos más para seguir acompañando a los chicos eh, este año, otro año más.